Buen día, Daniel, ¿cómo estás?、Eh, y, bueno, más o menos como lo contabas vos,、eh, el año pasado, si no recuerdo mal, he visto alguna tablita en torno a los aumentos y, y numerándolos del de 1 al 135, y si no me equivoco, Moreno estaba ante último.、Eh, con lo cual, el año pasado fue más que complejo en ese sentido, en sentido económico. Recordar que este año el primer tramo de aumento fue del 20%. Bueno, y se dio esta reunión desde el día de ayer, el 24,、eh, nos reunimos a las diez de la mañana, los trabajadores y el Ejecutivo. Y, y en esta mesa, el Ejecutivo lo que ha traído es、eh, un 30% dividido en tres tramos acumulativos,、eh, pero. No deja de ser insuficiente、claro. 10 en junio, 10 en agosto y 10 en octubre. Lo que, agarría, lo que daría con el 20% perdón que te interrumpa lo que daría con el 20 que con daría lo 20% ya se produjo en, primera, en los primeros meses del año, un 50% a octubre, cuando en realidad, en general, la mayoría de los sindicatos están firmando por un, como mínimo un 70, un 80, un 90, teniendo en cuenta la inflación a febrero de, de año a año del 102,5%. y tal cual. La inflación de marzo, creo que si no me equivoco, fue del 7,7%. n o Bueno, el acumulado de estos tres meses no, no, no lo tengo, pero realmente es insuficiente teniendo en cuenta la pérdida que venimos llevando adelante、eh, en estos tres años, teniendo en cuenta la pérdida de poder a d q u i s i t i v o que tuvimos el año pasado, 25%.、Eh, bueno. Y la,、eh, el, el, el gran problema que tenemos a nivel nacional, no poder controlar、eh, la inflación, el no poder generar、eh, alternativas, bueno, y obviamente con el anuncio del presidente que también se disparó nuevamente el dólar. Bueno, es un panorama más que complejo. Lo positivo, digamos, siempre hay que buscar algo positivo, es、uh -huh. que hay una nueva mesa. Digamos que ante el rechazo de todos los, los gremios,、eh, ha habido、eh, una nueva mesa que será el viernes, donde nosotros esperamos que el Ejecutivo, tenemos fe de que el Ejecutivo entienda toda esta problemática y que nos inyecte algo, algo más de dinero, ¿no? Es solo unos puntitos,、eh, como bien decís vos, la gran mayoría está cerrando entre el 60, 80 o 90、uh -huh. a octubre. Nosotros entendemos que ese es el camino, que esa sería una recomposición salarial、eh, que es necesaria. Y, y bueno, apelamos a que el Ejecutivo la, la otorgue, ¿no es cierto? Desde ayer hasta el viernes, entonces está en una especie de cuarto intermedio. Exacto, en un cuarto intermedio、eh, hasta el viernes, donde bueno,、eh, ahí vamos a esperar la, la, la oferta que hay de parte del, del Ejecutivo, que esperemos que también, vos bien lo decías, este. Ellos、eh, muchas veces en esta gestión han puesto números y no se han movido de ahí, y si no son aceptados por los, por los sindicatos, este, se saca por descrito. Bueno, entendemos que, que no puede volver a suceder esto, entendemos que es un año complejo y que mientras más rápido resolvamos a favor de los intereses de las y los trabajadores, mejor para todos. ¿No?、Claro、que sí, sí. Eh, la última,、eh, Raúl, y como siempre, agradecimiento por este ratito. ¿Quién está representando a Mariel Fernández en las reuniones paritarias?、Eh, secretario de Gobierno,、eh, Beto Conca.、Eh, Secretaria de Economía, no recuerdo el nombre.、Uh -huh. Y si、eh, no me equivoco,、eh, también la legal y técnica.、Bien. Que tampoco me acuerdo el nombre. Pero digamos, la figura fundamental es la del secretario de Gobierno. Claro. Bien, quedamos atentos a lo que pase el viernes próximo, ojalá con buenas noticias. Raúl, un abrazo grande y gracias por este ratito. No, gracias a ustedes por la atención, como siempre. Hasta luego.